Marisa Casimiro, y este, presta atención Juan Pablo porque según un relevamiento que ellos mismos hicieron desde el comienzo de la gestión, aumentaron un 30% las denuncias a estas financieras, superaron a las denuncias eh, por las telefónicas que eran las que estaban al tope del ranking, bueno ahora pasaron a ser las financieras las, las empresas más denunciadas en defensa del consumidor. Escuchamos a la directora de Comercio Interior y Exterior manera enfrentar problemas en conjunto que tenemos a nivel país. Eh, la reunión estuvo presidida por el gobernador Urtubey, en donde bueno, el gobernador hizo hincapié justamente, eh, Urtubey, en que teníamos que proteger al consumidor. Bueno, y el cofe justamente es eh, una, un organismo que se encarga de esto, de lo que, de lo que planteó el gobernador y de, que, de lo que muchas también provincias están planteando. Nosotros básicamente cuando llegamos por un eje del Ministerio de la Producción, nuestro Ministro Ricardo Moralejo, eh, su eje, uno de los ejes del Ministerio, es la protección al consumidor, básicamente. Por lo cual, eh, lo que nosotros notamos fue un tema muy grave que se está dando acá a nivel provincial, que es con respecto a las financieras. Uh -huh lo que se hizo fue eh, plantear en el COFEDEC que las financieras estaban, no solamente, eh, no sabíamos la cantidad de financieras que teníamos dentro de la provincia, sino que además estaban in cobrando intereses excesivos a la gente, no se le daba el trato equitativo, que es uno de los artículos de la ley, el 40 bis, no se les daba un trato equitativo al, al consumidor, y este, por otro lado, el tema de no saber dónde reclamar. ¿Por qué? Porque al momento de vos solicitar un préstamo no te entregan los contratos, eh, son financieras que vienen si están en la provincia con, con obviamente todas las habilitaciones correspondientes, pero al otro día vos vas y ya no están más y ya no sabés dónde es su, su domicilio legal, dónde es su domicilio fiscal, porque eh, muchas veces desaparecen. Entonces, ante esa problemática lo, lo llevamos al cofed. Y eh, logramos que se cite al Banco Central de la República Argentina Que es una de las instituciones, que, un organismo que nuclea todas las financieras Pero hay algunas que están bajo la órbita del Banco Central y otras que no Entonces lo que nosotros queremos es que eh, en definitiva El Banco pueda contemplar esta situación, esta problemática Y que pueda ver que respuestas nos pueden dar en cuanto a esto que le planteamos. ¿sí? Porque también vemos que hay gente que eh, realiza acuerdos con las financieras y después se encuentra que su sueldo está embargado. Eh, tenemos casos en donde los intereses van hasta un 500%, que son intereses sumamente usureros, uh -huh. con lo cual, un, ante la necesidad de la gente, bueno la defensa del consumidor está prima en lo que es el eje ministerial. Entonces, eh, en base a eso, empezamos a hacer estos planteamientos. Se sumaron siete provincias más, con lo cual para nosotros resultó muy importante la reunión, muy productiva. Y bueno, y empezar a trabajar, empezar a hacer un análisis eh, y empezar a ver qué, qué respuestas nos dan. Bien, en defensa del consumidor, ustedes reciben las denuncias de esta gente que tiene estos problemas con la financiera, pero tienen que ver con eh, los, este, los excesivos eh, porcentajes que le cobran por las cuotas y otros temas más, ¿no es cierto? Sí, también tenemos las tarjetas de crédito que les otorgan tarjetas que nosotros le llamamos tarjetas de consumo, que se, generalmente se dan en, en todas las casas electrodomésticos, en grandes superficies. ¿Sí? Tenés un montón de situaciones que te dan una tarjeta o solicitas dinero y en el paquete vienen esas tarjetas ¿Sí? que nunca te llegan a tu domicilio. ¿Sí? No les dan contratos o copias de contrato, entonces no saben dónde, eh, dónde reclamar. ¿Sí? Eh, no les informan los intereses que les aplican que es muy importante y que hay una ley que es la 24240 y en el artículo 4 es el deber de información, por lo cual eh, la empresa tiene que informar qué costo financiero total tiene, qué tasa de interés le cobra, como para que un consumidor tenga la opción de si le eh, adopta ese crédito o no. Pero también tenemos las, la otra problemática que cuando se les otorgan las tarjetas de crédito, nunca les llegan los plásticos, no les llegan los resúmenes de cuenta, que cuando los van a buscar a los resúmenes de cuenta a la empresa, se los cobran por envío. Entonces... Todas esas cuestiones fueron sumando para que nosotros planteáramos la situación que hoy se encuentra eh, la provincia en cuanto a esta problemática. Bien, ustedes tienen un registro de la gente que hace la denuncia, pero ¿se sabe más o menos cuánta gente... Eh se acerca a estas financieras para obtener un crédito de 5.000, 6.000 pesos y rápidamente, porque los trámites son rápidos, pero después lo que hay que pagar es mucho. Exactamente. Eh, estamos eh, haciendo las estadísticas correspondientes porque no, no había estadísticas, eh, con lo cual sí eh, pudimos determinar que de un año a otro el crecimiento de las denuncias con respecto a las financieras subió un 30%, con lo cual para nosotros es alertante. Eh, también estamos haciendo un registro de que. ¿Qué financieras hay en toda la provincia para poder eh, ya tener una reunión para ver si se pueden, si nos podemos acercar? Porque siempre explico esto: la ley de defensa del consumidor tiene un espíritu conciliador. Entonces, desde lo que es eh, la gestión, lo que queremos realizar justamente es esto, de empezar a juntarnos, de empezar a colaborar y de empezar a buscar la solución a esto, pero en conjunto. Entonces, eh, por eso queremos saber hoy en qué situación están las financieras, qué, qué financieras hay dentro de la provincia, cómo están funcionando y de qué manera van a poder darnos solución a los temas que nosotros quizás le vamos a plantear. Ahí estaba la palabra de la directora Casimiro de un tema que es eh, merece la.